Buenos días, compañeras. ¿Cómo va? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Contanos, bueno, cómo transcurrió el día de ayer. Bueno, la verdad que una jornada muy intensa desde muy temprano. Hubo muchas actividades en paralelo también para este ejercer el acompañamiento de todas las maneras posibles para que se termine discutido en, en el pleno del Congreso el de proyecto de ley. Estuvimos de temprano en una conferencia de prensa muy importante que se hizo en el Instituto Nacional de la Música con muchos sectores de la cultura y la comunicación realmente muy concurrido después con la actividad Unidos por la Cultura a las puertas del Congreso bueno, distintas reuniones a las cuales estuvimos asistiendo para ir viendo cómo avanzaba toda la discusión porque se hizo bastante largo y eh, la alegría ya la entrada a la medianoche cuando finalmente se terminaba de votar eh, por tres votos ahí muy ajustado pero se logró la mayoría necesaria para extender el plazo de los fondos para la cultura la comunicación comunitaria para las bibliotecas populares ...por 50 años... ...así que... ...una gría porque esto llevó mucho... ...allá desde el 2018... ...que ya uh -huh. hubo un germen de de, de de organización... ...para empezar a hablar de esto... Eh, ...la pandemia que hizo que este tema... ...casi no se pueda discutir... ...y principios del 2021... ...que empezamos a juntarnos con todo... ...ahí en el marco Unidos por la Cultura... Eh, ...recuerdo unas primeras reuniones... ...que había tratando de convencer a diputados... ...que ni siquiera tenían idea de este tema... Eh, y tratando de bueno de avanzar en este un amplio acompañamiento en algún punto también si uno mira la sesión de ayer se vio que fue un triunfo importante porque más allá de los votos a favor la stención general de juntos por el cambio también eh, modificó un poco la postura original que era votar en contra ya se había generado una suerte de consenso social en el cual bueno este eh, lo podemos ver también en que los únicos votos en contra que hubo hubo fueron de cinco legisladores y legisladoras de de los más duros, digamos, de, de la Cámara, como puede ser Esperdo, Fernando Iglesias, ¿no? Eh, entonces, creo que fue un triunfo eh, desde varias miradas, ahora resta el Congreso y Bueno, me eh, resta perdón en el Senado y ojalá que esto que ingrese ya lo más pronto posible, ¿no? Uh -huh. Es un triunfo de sentido, sobre todo, porque se logró una organización, una unidad entre todas las industrias culturales, desde bibliotecas populares, medios comunitarios, eh, productoras independientes, eso me parece, el, el, el INCA, el INTI, bueno, perdón, el Instituto Nacional del Teatro, el INT, eso me parece que, que es un aprendizaje. Sí, por supuesto. Se fue gestando esa unidad. Creo que ayer se coronó eh, la unidad de todos los sectores. Eh, fue muy de a poco de volver a encontrarse. La verdad es que este tema sucedió en el marco de la... O sea, no, no sucedió la pandemia. Pasó en 2017, ¿no? Cuando eh, uh -huh. Juntos por el Cambio llevó adelante la modificación y, y la caída de los fondos. Pero la verdad es que la, la pandemia hizo que... Eh, Muchos sectores les cueste juntarse, les cueste reorganizarse, también pues estuvieron muy golpeados muchos más sectores de la cultura no entonces eh la gesta de ayer ya con todos los sectores juntos la verdad que fue muy muy muy lindo también ver eso y ojalá que sea un piso para hacer otras cosas eh hubo ahí una suerte de sensación muy parecida a lo que fue la la discusión y la vigilia por la ley de servicio de comunicación audiovisual. Sí. ayer teníamos un poco esa sensación cuando estábamos ahí en el congreso. Eh, y bueno, ojalá también que el encuentro, las organizaciones no, no termine en esta en esta discusión. Nomás. Uh -huh. Pensaba, bueno, fueron muy pocos los, los votos en contra, algunas abstracciones. Se va eh, concientizando eh, respecto a la importancia. ¿Qué opinión te, te merece es, es, esos números? Sí, es, yo creo que en algún punto, digamos, eh, se fue generando una adhesión social muy amplia que se profundizó en los últimos tres meses... Es más, ya ya cuesta un poco encontrar notas de este los diarios de mayor tirada de la Capital Federal eh, hablando muy en contra de este tema, cuando hace algún tiempo, bueno, eh, sucedía. El año pasado cuando se quiso discutir esto en la Cámara, que fue en diciembre, había muchas notas eh, con con el enfoque del insólito proyecto para dar 50 años, digamos, todo esto para medio asustar un poco a la población. Eh, ese tipo de notas medio que se fueron licuando porque eh, la verdad es que las cosas se pueden hacer mejor, la estructura del Inca se puede mejorar también, creo que hay mucho para trabajar, pero el marco general es que se financie cine, que se financie producciones comunitarias. O sea, eso es medio como que la gente en general está de acuerdo, ¿no? Entonces, se fue generando ese clima en el cual, bueno, ayer lo que buscó la oposición de Juntos por el Cambio básicamente es llegar a un proyecto de unidad de menores años. Lo intentó, ofreció hacer un apoyar un proyecto por 10 años. El frente Enfrente todos dijo que no y finalmente terminó ganando el frente de todos el proyecto original, que es el del diputado Carro con 50. Yo creo que si hubiese esta sesión se hubiese hecho en un par de semanas, quizás hasta hubiésemos uh -huh. estado o una maduración mayor del tema todavía. Eh porque también los votos en contra son de aquellos diputados y diputadas que básicamente están en una pelea frontal desde la lógica de la de la, de la chicana partidaria básicamente no y todo se se engrita todo se vuelve se extreman las posiciones digamos el, el, el recinto se usa como básicamente un lugar para mostrarse en redes y generar con ciertas dinámicas y oratorias uh, de odio adhesión bueno eh, se usa para eso y Finalmente ayer creo que esas voces igual quedaron un poco más relegadas a la marginalidad, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la expectativa en senadores, Juan? En términos de votos y esos, eh, por lo que sabemos, está todo bien, digamos. Se va a votar favorablemente con mucho menos eh, minuto a minuto que la Cámara uh -huh. de Diputados, porque la verdad que ayer se hizo largo, en un momento los votos no estaban, se empezó a, a pensar la posibilidad de hacer un proyecto con menos años para que para juntar otros votos. O sea, fue una jornada no sencilla realmente la de ayer, pero el Senado todo indica que hay una, una mayoría que va a acompañar porque la verdad es que todos los representantes de los, de los senadores provinciales mayormente están a favor eh, quiero decir de, de, de, si ayer uno mira un poco los diputados que votaron por provincias, cómo votaron y pensando un poco eso la lógica de senadores, como que los votos están dando eh, así que Bueno, estamos tranquilos, pero tranquilos en el sentido de redoblar también para que este tema se termine de instalar en todos lados, ¿no? Eh, ojalá que la sesión también sea bastante pronto porque, bueno, el tiempo pasa, quedan seis meses para la caída de los fondos. Así que ojalá que lo antes eh, que se pueda ingrese ese lado se pueda discutir y se pueda aprobar y, bueno, se extienda por 50 años la cultura y después seguir trabajando porque en realidad... Cualquier Congreso puede venir con otro proyecto de ley y al proyecto por 50 tirarlo abajo. Esto es así, es la política, es la dinámica eh, de la democracia. Así que hay que seguir fortaleciendo, eh, bajando, haciendo cosas cada vez mejor para convencer a mayor cantidad de personas. Y convencernos, ¿no?, de que es un derecho humano el acceso a la cultura. Gracias, Juan, por esta charla. Sí, totalmente. Es, es así. Creo que hay que ir por mejor comunicación, mejor comunicación comunitaria, Eh, trabajo de mayor calidad y básicamente darle darle al pueblo la mayor producción y lo mejor que podamos hacer que creo que se lo merece bastante un abrazo grande para ustedes, siempre es un gusto ojalá hablemos ya con el triunfo definitivo abrazo y te esperamos pronto por la pampa ay sí tengo muchas ganas eh, ojalá si sí sea, besito ya nos vamos a encontrar, abrazo Juan de Luz, presidente de Farco